Para las antenas y de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix canceló estas series. Mesías, Big Wars y la facción Octubre, las últimas dos, basadas en cómics, estrenadas entre diciembre del año pasado y febrero de este y producidas por IDW, no continuarán con una nueva temporada, tras haber tenido solo una. Info Music Soy Brittany Espinosa, si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a FMOK.cl Info Music que pasa en el mundo del entretenimiento.